Buen día Pablo, cómo estás vos? Bien vos, bien bien bien. ¿Cómo bueno. está? Tratando de días. Bueno, César, eh, bueno a ver, contanos eh, de la sesión de ayer. Eh, ahí aprobaron por mayoría, ¿fue? Sí, por mayoría, una mayoría calificada porque la única, la, el único voto negativo provino de comunidad organizada. Ah. Así que para satisfacción nuestra y de los trabajadores podemos decir que la, la mayoría de los partidos con representación parlamentaria este, aprobaron esta normativa que indudablemente agiliza todos los procesos eh, de demandas laborales que se sustancian en los juzgados laborales. ¿No? Eh, eh, en, eh, en síntesis, eh, ¿va a ser eso la, la, la normativa nueva? ¿Va a ser que el proceso eh, judicial no dure tanto y, y se demore en el tiempo? Sí, sí, sí, y define cosas que para los trabajadores son muy importantes. ¿no? Este, eh, vos imaginate que en este momento Argentina debate este, qué modelo de país quiere y dentro de ese debate eh, el mundo del trabajo... Eh, tiene intereses este, que lo rodean, ¿no? Sí. Este, y cuando se dirimen cuestiones laborales, cierto es que en este país capitalista, este, el derecho laboral dice que, de, que debe ser tutelar, porque no es lo mismo la, el capitalismo salvaje que tenemos hoy y que existe Y por el otro lado tenemos los hombres pobres, porque el derecho laboral lo define así al trabajador. El trabajador, por ser trabajador, se define como hombre pobre. Entonces la pelea no es la misma. Por eso decimos nosotros, en este país, este, el derecho laboral debe ser tutelar. Del otro lado, este, hay un aspecto más colaboracionista. Hablan de un plano de igualdad. Entonces, no puede haber un plano de igualdad cuando la diferencia de poderes es tan abismal. Y ahí aparecen las normas no sé y las si leyes... Entender. Sí, sí, sí, más vale. Y, no aparece si las y la, aparecen las normas y las leyes para compensar ese desequilibrio. Eh, en realidad, eh, sí, porque ajusta este, y agiliza cosas este, destrabando que los poderes económicos por ahí en los procesos de apelación que por ahí son demasiado baratitos, dilatan y dilatan cuestiones y acreencias que los trabajadores ya tienen en su poder por definición de los juzgados uh -huh. y acá volvemos a, al punto de partida. ¿Por qué el trabajador litiga? Porque se quedó sin trabajo sí. y necesita esos procesos indemnizatorios para para sustanciar su alimentación, tienen carácter alimenticio. Entonces hay que explicarlo y hay que entenderlo bien esto, que en la provincia de La Pampa ha sido un proceso largo y cansino que los trabajadores tengamos jugados laborales. Yo no te quiero demorar en tu, en tu entrevista, pero esto tiene una historia. El advenimiento de la democracia en el año 83... Yo tenía 23 años en el tiempo, y en eso de generar tejidos y relaciones este, para procurar movilizar a la justicia que entienda que teníamos que tener juzgados laborales, este, los dirigentes de la CGT nos, nos hacían reunir con los delegados de base de nuestras organizaciones, junto con los jueces que en aquellos tiempos actuaban eh, eh, como especialistas de trabajo, eh, el juez Maza, Tabernero, perdigués y se producían intercambios absolutamente riquísimos y desde ahí se fue generando la idea y la necesidad y la sustancia de, de que la clase política, de que la justicia, en algún momento estableciera como se estableció los juzgados laborales en La Pampa. Y esta norma, en realidad, lo preexistente era una norma de facto. Uh -huh. Esta norma es una norma que después de 40 años de democracia, los trabajadores tenemos un nuevo código procesal laboral que si vos me preguntás es perfectible, porque la oposición ha hecho muy buenos aportes y ha tenido muy buenas expresiones en cuanto a cómo mejorarlo. Claro que el cómo mejorarlo tiene que ver con una cuestión presupuestaria y ahí el gobierno de la provincia de La Pampa naturalmente tiene prioridades, seguramente. Y, y en todo caso, eh, esta idea de ir perfeccionándolo a, a partir de, de, de la dinámica que produce el mundo del trabajo es una tarea y una agenda permanente que tendremos los trabajadores, este, que ocupemos lugares en, en los lugares, en, en, en los legislativos y en los lugares donde hay que ser fieles custodios de estas cosas, ¿no? Claro. Este, no sé si, me, sí, sí, sí. César, si eh, me explique bien. César, aprovecho y te consulto eh, por la elección, eh, de lo que pasó el, el 13 de agosto, no, no hace mucho. Eh, ¿Crees que el peronismo está en condiciones de revertir eh, y, aunque sea, llegar a segunda vuelta en octubre? Sí, absolutamente. El peronismo está en condiciones este, de eso y mucho más. Este, naturalmente tenemos que tener un norte muy claro este, en un estadio de cosas que quienes representamos a los trabajadores, a sí. los trabajadores registrados, ¿no? Pues, sí, sí. Entiéndase bien, estoy hablando del 45% de nuestra sociedad. Este, eh, en un escenario como este, cada vez que, que discutimos cuestiones que tienen que ver con los ingresos de la gente, que es cotidianamente, es diariamente, eh, por más que llevemos buenas noticias, las buenas noticias no alcanzan, enfadan, porque la verdad este, eh, los ingresos de los trabajadores este, están afectados de manera tal que... Que, que la vida se hace cuesta arriba, ¿no? Sí. Ni quieras imaginar ese otro 65 o 60% de la sociedad que no tiene un trabajo registrado, que no tiene quien le pelee un salario, que no tiene quien lo represente, eh, cuánto le cuesta eh, generar las actualizaciones de su mano de obra y del trabajo que genera este, como cuenta propista... Este, con, con, con las personas y con la sociedad a la que le presta servicio ¿no? No. realmente el escenario es, es duro es cruento eh, y, César, y yo y personalmente él. creo que el peronismo como vos, me lo, explica, como vos lo mencionaste ¿no? si verdaderamente logramos poner este, políticas peronistas de corte netamente peronista seguramente el país va a ir en un proceso de recuperación que a mi entender este, es esa revolución inconclusa que tenemos los peronistas en nuestra cabeza. ¿no? Eh, justo te iba a consultar de eso, César, si crees que va a depender mucho de que las medidas que supuestamente va a anunciar entre hoy y los próximos días el ministro y candidato eh, a presidente Sergio Massa, que recupere el poder adquisitivo del salario, ¿esa va a ser la clave para tratar de dar vuelta a la elección? ¿O pasa por otro lado? Eh, no, no, no, indudablemente son las, son las medidas acuciantes que todos mm. estamos esperando eh, a los fines de este, sortear esta coyuntura que yo te estaba tratando de describir. Sí. Este, porque también es cierto, nosotros ah. estamos viendo que, que la economía empieza a moverse después de la pandemia, que se empiezan a generar cosas... Eh, debo decir que también hemos sorteado la pandemia con un esfuerzo cruento y, y, y, y fantástico del, del Estado Nacional, sosteniendo a, a, a, a la actividad privada de una manera colosal en líneas generales, ¿no? y sosteniendo los puestos de trabajo y generando este, las ayudas y los soportes este, no tan, es, es, económicos y, y estructurales para poder sostener el empleo. Este, bueno, pasado este tiempo eh, estamos viendo cómo, eh, de alguna manera, eh, la economía eh, intenta, intenta infructuosamente este, eh, ponerse en marcha eh, en un escenario, que te vuelvo a insistir, este, eh, político, donde los poderes reales indudablemente hacen de lo suyo, de las suyas, Este, donde de alguna manera eh, este, esta idea de, de, de avanzar en el crecimiento y en el desarrollo se ve afectado fundamentalmente por lo que hablábamos recién, no claro. por procesos inflacionarios que, que sabemos dónde radican, porque lamentablemente en la Argentina... Este, la producción de alimentos está concentrado en 70 familias, ¿no? Entonces, Y obviamente ellos defienden sus intereses, intereses políticos, fomentan movimientos políticos. Este, y, y bueno, el pueblo argentino está sufriendo este debate que estamos teniendo en función de qué país necesitamos, ¿no? Y, y honestamente, como siempre digo, en los lugares... Este, creo que es tiempo ya que la clase política empecemos a encontrar los núcleos de coincidencia para poder avanzar en políticas de Estado y que la política esté en manos del pueblo y no en manos de corporaciones. Este, pero bueno, es una asignatura pendiente y creo que son los desafíos que, que tenemos por delante aquellos que creemos que la política es una verdadera herramienta de transformación en nuestra sociedad. César, eh, no sé si quedó algo, si no, gracias, eh, como siempre. No, te agradezco, espero haber eh, satisfecho tu, tu, tus inquietudes. Eh, bien, que tengas buen día. Y, y te agradezco sí. la diferencia, por bueno, supuesto. Bueno, que tengas buen día, César, gracias. Gracias, Pablo.